Centenario de la Revolución Mexicana, nada que celebrar. Jornada La Otra Revolución Mexicana en Barcelona, del 22 de octubre al 20 de noviembre de 2010. La jornada quiere llamar a la reflexión sobre la situación política y social del México de 2010, a 100 años de la Revolución Mexicana. En los actos de la jornada se tratarán cuatro ejes que son parte de la realidad actual mexicana. Feminicidio, narcotráfico, migración... Y resistencias. Presentación de las actividades de la otra revolución mexicana. Con charla, música, pinchos y birra. 22 de octubre, 20 horas. En el centro social ocupado La Rimaya. Ronda San Pau, número 12. A 100 años de la revolución mexicana. Zapata vive, la lucha sigue.